Polissona FM Polissona FM la juega. Con la tradición oral se baila y se comunica, con la tradición oral afrocolombiana Se rescata la memoria y el conocimiento ancestral. Se visibiliza a la mujer afro como portadora de mitos, de leyendas, de versos y como constructora de memoria colectiva. Con ella se permite enseñar y aprender. este programa quiero compartir la experiencia que adelanta el Ministerio de Cultura de Colombia junto a las mujeres del Pacífico Colombiano a través de la iniciativa Mujeres Narran su Territorio, espacio que tiene como objetivo visibilizar las historias creadas por las mujeres desde la poesía, la música y la narración oral. Además, apunta a que estas experiencias sean conocidas en el país y en el mundo. Inicialmente, quiero ofrecer un panorama sobre lo que es y significa el Pacífico colombiano. Luego hablaré sobre mujeres narran su territorio y finalmente llegaré a la importancia de narrar el territorio desde las voces de las mujeres. Corazón. La historia del Pacífico colombiano es historia de exclusión, pero también de resistencia y lucha por la libertad de los esclavizados de la época colonial, lucha de los movimientos sociales y de pobladores que continúan y resisten en la defensa del territorio. En los ritos y las tradiciones afrocolombianas se condensa la resistencia ancestral, la cual les permitió y permite conservar su cultura y saberes ancestrales. En el Pacífico colombiano, los recursos de la naturaleza representan para los hombres y las mujeres la sostenibilidad del planeta. Es tierra fértil de diversos alimentos exóticos y exquisitos nacientes de la madre tierra. Abundan también los metales preciosos, el oro, la plata y el platino. Mares y ríos cubren tu faz de tus entrañas sale alimento para el hombre y la mujer rural campesino y de ciudad de piangua toyo y pescado vive preñado el manglar la orilla y la profundidad de este hermoso litoral vientos encrespan tus olas bella sirena del mar anunciando en tus cálidas playas esperanza y tranquilidad mirador de profunda vista que se pierde entre el cielo y el mar Son tus copiosas lluvias que humedecen la piel La piel de tu gente negra, blanco, mestiza e indígena Tierra de arrullos y cantos provenientes de África Tierra de amores y encantos de pujanza y libertad En el Pacífico colombiano se habla de afrocolombianidad para designar a las personas de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana y que son nacidos en Colombia. La afrocolombianidad reúne a la comunidad negra, población raizal y población palenquera. Por comunidad negra nos referimos al conjunto de familias de descendencia africana que poseen cultura, tradiciones y costumbres propias. Población raizal son los descendientes de la unión entre ingleses, españoles, holandeses y africanos. Y la población palenquera son los descendientes de los esclavizados de la época colonial, que buscaron refugio en los territorios de la costa norte de Colombia. Los palenques fueron el primer pueblo libre de América. Eh, bueno, yo soy Liliana, vengo del resguardo indígena Inga de Aponte, que se encuentra ubicada en el norte del departamento de Merino. En estos momentos, pues como mujer eh, indígena hemos venido haciendo una participación activa en los diferentes procesos que se han adelantado desde el resguardo para garantizar supervivencia y permanencia en el tiempo y en el espacio. Eh, la mujer es quien armoniza los procesos y quien es la fuerza para que éstos se mantengan y pervivan. Por supuesto que como mujer joven he aprendido todas las enseñanzas que nos han dejado nuestras abuelas, nuestras mamás sabedoras y orientadoras que nos han ayudado a encaminar, ayudar y que nosotros nos empoderemos y ayudemos también, aportemos a esa transformación a que nuestro pueblo se mantenga. Mujeres narran su territorio surgió en el año 2019 como iniciativa del Ministerio de Cultura, donde el objetivo principal fue brindar herramientas a las mujeres para que a partir de sus voces, sentires y saberes narraran sus realidades y la de sus comunidades. Esta iniciativa convocó a diversas mujeres a en su mayoría lideresas, quienes son las figuras que conservan la memoria viva, la palabra y son fuente de los procesos en las comunidades. A partir del año 2020, esta iniciativa se transformó en un programa con enfoque diferencial de género en donde la participación de muchas mujeres cobra protagonismo a través de la narración de historias tradicionales, ancestrales y la transmisión de saberes. La palabra, la música y el arte son las acciones que les permite visibilizar su realidad, su conocimiento y su lucha. Mujeres narran su territorio, conoce y reconoce la cosmogonía de la mujer del Pacífico colombiano como escritora, poetisa, artista, sabedora y referente cultural que a través de su identidad reivindica la voz testimonial, territorial, ancestral y espiritual ellas son el ejemplo de la resistencia y la resiliencia frente a la inequidad y desigualdad históricas eliana ma muchachay putumayo pertenezco a la comunidad indígena country soy artista plástica y a través de mi trabajo artístico he venido acompañando diferentes procesos sobre el defensa He encontrado la forma de, de representar algunas de las luchas que hay dentro de las comunidades, eh, las diferentes afectaciones que hay en nuestros territorios y cómo eh, algunas transformaciones culturales Eh, han venido debilitando de alguna manera nuestros valores como la lengua materna, el uso de nuestro atuendo y a través del arte eh, siento que es una, una, gran, una bonita manera de, de autorrepresentarnos y de fortalecernos porque el arte es como ese vehículo que le permitirá a la cultura seguir perviviendo. Hoy en día se han venido debilitando muchos de nuestros valores culturales y a través de nuestro trabajo artístico hacemos el llamado a, a que nuestros niños y jóvenes continúen fortaleciendo su identidad y se apropien de sus territorios para que puedan seguir defendiéndolos y, y poder dejar un legado para las nuevas generaciones. ¿Cuál es la importancia de narrar el territorio? Los relatos de tradición oral, especialmente fuerte en la cultura afro, es una forma de memoria colectiva que reconocen el origen africano y el pasado colonial y afianzan los sentidos de identidad y de pertenencia de los afrodescendientes. Para la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, ASCOVA, el territorio es y forma parte de la vivencia social y cultural y jamás puede ser considerado como un inmueble de intercambio cultural. Es todo aquello que se puede ver y palpar con facilidad, como los ríos, las ciénagas, los animales, la tierra para cultivar y también incluye todo aquello que no se puede tocar con las manos y es la espiritualidad, como pueblos afrodescendientes que se manifiestan en las culturas propias, en las tradiciones en las fuerzas sobrenaturales que rigen la naturaleza. Por tanto, narrar el territorio estimula acciones de mayor receptividad. Desde la narrativa de las personas, de las comunidades y de los territorios, se desnuda el alma de los pueblos. Las narrativas son una ventana enmarcada en letras que permite ver y reconocer los sentimientos, las expresiones y los saberes. También son un puente entre el pasado, el presente y el futuro de las sociedades. Más aún cuando son contadas desde las voces de las propias figuras que viven, sienten y experimentan la conexión con el territorio. Hola, mi nombre es Juana Alicia Ruiz, tengo 47 años, soy tejedora de Mancoján, vivo aquí en el corregimiento de Manpuján, municipio de Mar del y su región de los Montes de María. Quiero decirles que es importante que las mujeres del Caribe narraremos nuestro territorio, porque es que este es un territorio hermoso, es un territorio que tiene una diversidad eh, eh, enorme. Eh, digamos, si hablamos lingüísticamente, pues tenemos aquí la lengua palenquera, eh, que es eh, en el palenque, primer, eh, palenque libre de América, Pero también tenemos diferentes mujeres que cuentan poemas, décimas, cuentos que inventan y que han sanado su dolor a través de contar cosas, eso es importante. Pero también hemos sanado el dolor y hemos avanzado mucho más allá cocinando, haciendo dulces exquisitos que estimulan las endorfinas hormonas de la paz y la tranquilidad, pero también hemos sanado cosiendo, haciendo historias o combinando colores de la naturaleza en tela sobre tela para seguir dejando un legado a nuestras generaciones y seguir enseñando al relevo generacional para que no muera la esperanza y para que no muera nuestra cultura, para que no se siga invisibilizando nuestra cultura. nombre es Claudia Silgado. Nací en Fundación Magdalena, a orillas de un río crecido. En estos momentos estoy radicada en la ciudad de Cartagena. Me considero de agua, de río y mar. ¿Por qué es importante narrar el territorio? Porque se hace necesario dar voz al pasado, al presente y al futuro que seremos más allá de esto es la única forma de perpetuar los saberes las voces de esas personas que nos han antecedidos es la manera de marcar nuestro territorio de decir aquí estamos, aquí seguimos y aquí vamos para adelante además es una manera de decir yo existo, yo estoy es la manera de decir contar es narrar, narrar mi territorio